Quiero decirles, en este momento estamos firmando por 179.951 bolivianos, aproximadamente un poco más de 25.000 dólares. En realidad en los Juegos Plurinacionales hacemos una inversión de 365.337 bolivianos, poco más de 50.000 dólares americanos. Una inversión que está dando muchos resultados. He visto jóvenes saliendo al exterior, señoritas representándonos en, en diferentes eventos nacionales e internacionales. Y eso es una gran alegría. Por eso hemos visto con una gran... Eh, estamos invirtiendo para el futuro. Sabemos que la gente siempre valora el momento... Lo valoran los edificios, los pavimentos, pero este nunca hemos hecho nosotros así. hemos publicado, pero es bueno que sepa también el pueblo en la parte deportiva. Todos los años hacemos esto. Yo le dije, bueno, mejor si es un empresario montereño que va a circular aquí mismo la plata, aquí mismo se va a invertir, aquí mismo se va a gastar. Entonces para mí mejor si trabajamos lindo fuera que todos los empresarios montereños, se presenten, compitan, aprendan, porque no se gana en la primera, porque hay gente que un primer partido ya, ya debería ganar, para llegar a la liga se sufre ¿no? en el deporte, y lo mismo es esto, en la parte administrativa pública es así, aprende metiendo errores, eh, subsanando algunas falencias que tiene, entonces quisiera invitarle a todos los jugadores, a todo el pueblo de montero que se presenten así podemos quizás eh, despejar la mente de que de que hay favoritismo de que hay algún direccionamiento porque el montereño va a decir tarde o temprano se los va a decir la verdad si se ha adjudicado libremente sin ninguna eh, maniobra se lo va a decir por eso yo tengo yo estoy orgulloso